En el día de ayer hubo un mensaje a través del 911 de La Plata. Eso se lo va al juzgado y el juzgado hizo llegar un oficio en el cual tomar dos decisiones. Una, pasar toda la información al jefe de la Policía Federal para que comiencen las investigaciones. La otra, eh, evide, eh, evaluar a través del jefe de la custodia decía si hay necesidad de mayor cantidad de efectivos para para esta tarea específica. A ¿Qué decía el mensaje? No lo sé, lo va lo va a evaluar. Si los expliqué, hoy hay un diario importante que se mofa de esa situación. Yo no soy policía, Quienes tienen que evaluar esto tienen que evaluarlo los que saben y realmente. Pero es necesario. Es necesario bueno, incrementar aún más. Seguro. Te acabo que de decir. De ser... No, no, soy si, un mino. Yo no, no, no, no sé de estos temas, lo tiene que saber evaluar el jefe de la custodia. ¿Qué decía el mensaje? Decía el mensaje? Decía el mensaje? Una, la, la, lo de siempre. Una empresa de muerte. El, próximo, el presidente, el presidente de la Pero no dice eso, no decía una, una agresión a, a Cristina. Y si uno si uno quiere mirarlo por las expresiones son este, cosas para que parecieran nimias pero no hay cosas nimias todas tienen una razón de ser que uno tiene que obligarse a que lleguen a los ámbitos adecuados para su investigación por un lado y, y por y para su evaluación eventualmente respecto de la cuestión